Horsak daktatik gutte filtruan 9-10- спортzana Arako da Z午ana Zorokamente, Nadal Le gana en africanistas burro Único que tiene componento por el áfrica En africanistas burro Único que tiene componento por el áfrica Le gana en africanistas burro Le gana en africanistas burro Nadal Zorokamente, Nadal de que aquí si sí hay música... ...y de la brada... Ay, ti, ...si mi propietario... ...el popular Paco Rastrillo... ...me viven de puros extractos efectivos. Hoy, mi compadre, se que aquí si sí hay Ay, música... ¿Eh? ¡Ay, Rami! ¡Sí, mi sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? propietario! Sí, sí, sí, sí. ¡El ecuador de Paco! ¡Sí, me viene de puros cosas! ¡Nos quiero ofendir vos! ¡Nos quiero ofendir vos! El africanista duro, único que tiene contacto con el África, por eso en el música africana. ¡Nadie, absolutamente nadie le gana!